Eh, contanos un poquito qué, qué es lo que dice este, este informe sobre la represión de, por el gobierno de Javier m i l e i Sí, básicamente nosotros venimos、eh, desde l a m n i s i ó n Internacional relevando la, la situación de, del, del ejercicio del derecho a la protesta a partir de, de, del cambio de gobierno y, y la implementación de un nuevo protocolo, que es el protocolo. Mal llamado antipiquetes, podría ser un protocolo antiprotestas directamente,、uh -huh. eh, con una cada vez más、eh, fuerte escalada de, de represión、eh, por, por, por el despliegue de las fuerzas federales, la, sobre todo en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires.、Eh, y, y bueno, hicimos el, el relevamiento por ahora de, de 2024, sin embargo, también venimos relevando lo que va haciendo 2025, que ya. Con seis meses de relevamiento, excede la cantidad de heridos de todo el 2024, por eso digo que es una escalada. En 2024 tenemos、eh, algo así como 1.200 heridos reportados, más de、eh, 70 personas、eh, criminalizadas, y ya en lo que va de 2025,、e、incluso hasta junio, no hasta julio,、eh, ya se superaron los 1.200 o 1.250, una cosa así, de personas heridas durante protestas por el uso.、Eh, Arbitrario, ilegítimo、eh, y excesivo de, de la fuerza por parte de las fuerzas federales, que están habilitadas por este protocolo que considera、eh, la protesta, básicamente convierte la protesta en un delito siempre que se ejerza en, en una vía pública, lo cual va en contra de las normas internacionales de derechos humanos que consideran los espacios públicos como un, o, el, o, el, o el uso de los espacios públicos, de las vías públicas de, de circulación. Como、eh, espacios legítimos para el ejercicio de la protesta. Y, y, y nos va, nos, nos genera cada vez mayor preocupación porque vemos que no hay respuesta del Estado ante hechos de gravedad en cada una de las protestas. El de Pablo Grillo es el caso de mayor gravedad,、uh -huh. el fotorreportero. Pero en cada protesta, este miércoles volvimos a ver una, a personas que son gravemente heridas, personas que perdieron el ojo durante protestas. Tenemos. Eh, muchísimas durante 2024 y 2025 pierden el ojo por el impacto de、eh, balas de goma, porque se, las balas de la, los perdigones de bala de goma se disparan de manera incorrecta,、eh, justamente se tienen que disparar de la cintura para abajo, se, se disparan de la cintura para arriba y además se disparan de manera eh, eh, generalizada, digamos, en lugar de pensar en un objetivo concreto que es el uso, es el uso. Permitido esta arma, una, una, un objetivo específico porque, está, porque hay que reprimir una situación de violencia específica de una persona para que no ejerza violencia sobre otra, se utiliza、eh, así, digamos, de manera generalizada contra todos los manifestantes y obviamente ahí es imposible、eh, dirigir a un lugar、eh, el cuerpo, digamos, concreto. Así que esto básicamente es lo que, lo que venimos observando y solamente agrego que nosotros desde Amnistía de Internacional junto con otras organizaciones, el CEL, Eh, Cipreva y otras organizaciones, estamos judicializando este protocolo、eh, por inconstitucional y esperamos poder tener una sentencia del contencioso, del juzgado contencioso、eh, y administrativo federal、eh, pronto. Noelia,、eh, justamente en eso te iba a preguntar, digo, ustedes hacen este relevamiento con relación a,、eh, bueno, primero fue el 2024, ahora ya llevan estos seis meses de 2025, pero en este año y medio que pasó, este, no sé si también. Eh, más allá de esta presentación judicial que han hecho acerca del protocolo, el accionar después judicial de fiscal o jueces con relación a lo que viene pasando, es decir, los abusos、eh, y demás de las fuerzas de seguridad,、eh, ¿cómo, ¿cómo lo evalúan ustedes? Si es que, por eso digo, cabe que en este relevamiento también hacen esa evaluación desde la, la justicia. Mira, por ahora、eh, viene lenta la justicia en cuanto a. A ver, tenemos la estrategia, por decirlo de una manera, la estrategia más general, que es esto que te digo, la, el, el pedido de inconstitucionalidad、uh -huh. del protocolo para que deje de implementarse. Pero por el otro lado, obviamente, como vos mencionás, hay casos individuales de personas que pierden el ojo, son heridas, son detenidas arbitrariamente.、Eh, cualquier hecho de uso indebido, ilegítimo,.、Eh, O abusivo de la fuerza que se denuncia ante la justicia. Por ejemplo, el año pasado tenemos el caso de m a r t í a s Osiri, que es un abogado que perdió el ojo en las manifestaciones de, de enero y febrero del año pasado, de 2024,、eh, los casos de las detenciones arbitrarias、eh, durante el 12 de junio del año pasado,、eh, y muchísimos casos. Bueno, recuerdan el caso de la niña、eh, que fue gasteada por el policía sí, en una、sí. manifestación. Hay, hay muchos casos, de hecho, nosotros en varios de esos casos. Nos presentamos como amicus、eh, digamos, para llevar argumentos del derecho internacional de los derechos humanos a, a, a quienes tienen que resolver.、Eh, pero viene lento, todavía no hay ninguna resolución en ninguna de las causas, en ninguna de ninguna causas, las por más que algunas tienen un año y medio. Matías Auxili, por ejemplo, ya lleva un año y medio de investigación. Se están dando pequeños avances en la investigación, pero viene lento, viene、mm -hmm. lento así que todavía no. La, la respuesta de la justicia no, no ha sido acorde a la, desde nuestro punto de vista, no ha sido acorde a la, a la gravedad de los hechos que están sucediendo y, sobre todo, también a lo que puede llegar a suceder también,、eh, porque ya vimos,、eh, Pablo g r i l l o las consecuencias que tiene el uso excesivo de la fuerza. Uno no puede controlar hasta dónde usa excesivamente la fuerza y una persona puede perder la vida o, que ha sucedido en la historia de nuestro país, O bueno, o quedar con secuelas graves en, en su salud. Entonces, por eso la causa más bien general nos parece vital para impedir que esto siga aplicándose de esta manera.、Uh -huh. y, y hay una、sí. situación de orden que, que, que generar, de, de controlar la protesta para que se realice pacíficamente, perfecto, pero dentro de los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos,、eh, que establece reglas claras.、Eh, Para ello. Sí, inclusive en algunas de las manifestaciones y de las últimas, por lo menos la del miércoles, hay imágenes claras de que inclusive la represión con gases、eh, y demás se da inclusive en las veredas, es decir, donde、sí. debería. Eso se da desde, desde el primer día. ¿eh? Ah. Desde el primer día de implementación del protocolo, en la, en la gente está en las veredas y la policía usa, usa la s fuerza. s Cosa que no se puede entender, pero eso sucede. Al principio también lo que sucedía, muchas personas nos han、eh, relatado que la policía los empujaba a la calle,、mm. los llevaba a la calle para poder hacer uso de la fuerza, para poder detenerlos.、Eh, esas eran, son las dos、eh, situaciones que suceden. Pero además,、eh, el uso de la fuerza, ¿por qué decimos que es uso、eh, ilegítimo de la fuerza? Porque el uso de la fuerza se da en situaciones que no requieren uso de la fuerza. Eh, las fuerzas se tienen que usar cuando hay una situación de violencia que controlar. Ahora, que la gente esté manifestando en la calle, que además la, la, la, las manifestaciones los juzgados l o se jubilados quedan en la vereda porque、sí. no quieren estar ni gaseados ni baleados,、sí. pero si la gente está en la, en la vereda, eso no es ejercicio de la violencia. Las personas no están en una situación de violencia que requiera que empiecen Exacto, a d e r h a r con balas、claro. de goma como hacen o con gases. Es, el, el, las reglas de uso de las fuerzas son súper claras. La s fuerza. s La, la bala de goma, el gas, se utiliza cuando hay una situación de violencia d e reprimir y no cuando hay que, de, porque la utilizan para desmantelar la protesta.、Uh -huh. Eso no es un uso permitido.、Eh, y así terminamos con la cantidad de heridos que hay.、Eh, más、sí. allá de que las personas, o sea, yo he ido a los miércoles a las manifestaciones y las personas, los a s s p e r n a los jubilados, las agrupaciones, se quedan en la vereda.、Uh -huh. Se quedan en la vereda. Y, Noelia,、eh, y aún así son reprimidas. En los informes、eh, que hacen ustedes, a,、eh... Aparece, digamos, este, qué sector es el, ha sufrido más la represión. Digo, lo, los jubilados los vemos todos los miércoles, pero también está el periodismo que ha sufrido、sí. la represión. Trabajadores, veíamos el otro día trabajadores de, de Georgalos este, que estaban reclamando por puestos de trabajo que también habían sufrido el, la represión. ¿Aparece qué sector es el más castigado? Eh, mira, no, no, no, no podemos decir que haya una violencia, como decirlo, teledirigida、uh -huh. eh, hacia un grupo particular y específicamente vulnerado. Sí, obviamente, por, por la organización que se da cada miércoles, las personas mayores、eh, tienen un impacto específico, pero porque se organizan todos los miércoles para manifestarse. Y además, como vos bien mencionabas, los trabajadores de prensa、uh -huh. en todas las manifestaciones. Eh, están siendo un, un, un objetivo específico.、Claro. Lo vimos en la manifestación del miércoles,、mm -hmm. como a dos、eh, trabajadores de prensa que estaban cubriendo,、sí. filmando, se los、eh, reprime con、eh, gaspimienta、mm -hmm. eh, pues, por ejercer su labor, cuestión, situación completamente、eh, prohibida. Hay un tema con, con la prensa específica y podría así decir que, que es específico que no se respeta ninguna regla para que los、eh, trabajadores puedan tener una protección, que a veces como, debe funcionar al revés. El fotoperiodista, el trabajador de prensa, el, el periodista que va a una manifestación tiene que tener protección de las fuerzas de seguridad para poder ejercer su labor.、Claro. Uh -huh. eh, y eso es, y sucede todo lo contrario: la policía los ataca directamente porque no quiere que registre lo que está pasando. Así que los periodistas, por ejemplo, el año pasado, 50 trabajadores de prensa fueron agredidos en. En, durante manifestaciones, al menos 50.、Eh, y este año todavía no tenemos un, un número cerrado, estamos todavía recibiendo reportes,、eh, pero ya debe superar esa cifra.、Eh, y, y esto es sumamente preocupante porque también, veamos, lo hemos conversado con Cipreva, por ejemplo, e se inició todo el trabajo de l a prensa, y, y, otras, y, y lo sabemos de otros, con ARGRA. Hay una preocupación de una falta de protección de los trabajadores de prensa que requiere medidas específicas. Que el Congreso, por ejemplo, tome medidas para protección de, la, de los trabajadores de prensa.、Eh, más allá de, salgamos de las calles, los ataques que vienen recibiendo por, por las altas autoridades del país en, en medios digitales, digamos,、eh, redes sociales, pero en las calles. Hay una falta de p r o t e c c i ó n h e s a los trabajadores de prensa, no una falta de p r o t e c c i ó n un ataque directo a los trabajadores de prensa que genera、eh, muchísima preocupación. Bueno,、eh, pero el propio su... presidente ha dicho que hay que odiar un poco más a los periodistas. Exacto, exactamente, exacto. A, a, eso, a ese tipo de afirmaciones me refería, me refería más allá de las directamente sí, sí. dirigidas a personas concretas que hace, que hace el presidente,、e、incluso hasta lo ha llevado a hacerles denuncias penales a los, a los trabajadores de prensa, periodistas específicamente. Eh, por ejercer su labor, básicamente. Eh, Noelia. Eh,、sí. No, yo digo, con relación al tema de la aplicación del protocolo、sí. este, de Patricia Bullrich,、eh, ¿hubo algún intento de acercamiento, de diálogo, por ejemplo, a, a nivel institucional, obviamente, entre Amnistía, e CELS y demás, para. Sí. Para, para esto digo, con el gobierno nacional, para decir, che, no, no puede ser que todos los miércoles o, o, cuadra, o cada vez que haya, no sé, lo que fue el tratamiento de la ley de bases y demás, termine como termina con represión, detenidos、eh, y demás. ¿Hubo algún intento de, de sentarse a hablar para decir, ordenémoslo、eh, en este tipo, como debe ser en una cuestión democrática, es decir, donde uno puede ir y ejercer. Su derecho a la protesta y, y el otro, este, en todo caso, resguardará que no haya ningún tipo de, de incidente. Sí,、eh, desde Amnistía Internacional siempre hacemos ese tipo de intentos、eh, de diálogo, porque es nuestra función, digamos, para nosotros nuestra función es justamente poder、eh, colaborar con las autoridades correspondientes a la implementación, o sea, que la, a que la implementación de una política pública sea. Eh, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y siempre intentamos aportar desde ese lado y siempre intentamos que sea un diálogo constructivo y colaborativo. Con este gobierno, particularmente y específicamente con la gestión de la ministra Patricia Bullrich, lo hemos intentado, hemos pedido reuniones, pero no, no nos respondieron, no, no, no nos las concedieron. Entonces,、eh, digamos, uh -huh. básicamente, no, no hemos podido. Eh, conversar como, como, como, como hubiéramos esperado de, de una gestión, digamos, de cualquier gestión que nos reciben todas las gestiones,、eh, no, nos, no nos sucedió con esta gestión.、Eh, así que no, no hemos podido hacerlo, lamentablemente. Noelia, te agradecemos、eh, esta charla que tuviste con nosotros y bueno,、eh, estaremos en contacto porque nos i n t e r e s a los informes que hacen. ¿eh? Buenísimo, muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, buen día. Eh, Noelia Garone es directora.